En la Escritura, el Señor se encargó de dejar bastante claro que nuestro comportamiento afecta a las demás personas, y las afecta positivamente o negativamente. ¿Por qué? Porque somos entes sociales, porque somos personas que no estamos aislados, no somos llaneros solitarios, no somos deo parado, no somos torillo el náufrago, sino que somos un cuerpo entonces, nuestro comportamiento afecta positiva o negativamente a los demás porque estamos rodeados de personas entonces lo que es deseable hermano es que nuestro comportamiento afecte positivamente al resto y no negativamente no podemos nosotros ofender a nuestros hermanos a, nuestros, a nuestra familia en Cristo a los que tenemos al lado no los podemos ofender con nuestra conducta ¿ya? entonces eh, Eso es lo que el apóstol Pablo empieza a plantearle a su discípulo Timoteo en esta carta. Vuelvo a insistir, ¿por qué? Porque en la iglesia había un desorden, había bastantes problemas dentro de ellos. Esta característica de no ofender al hermano con nuestro comportamiento es básicamente una característica o un sello de Cada cristiano, cada cristiano debiera tener este sello. ¿Por qué? Porque es la ley del amor, hermano. Hay gente que no le gusta la palabra ley porque se acuerdan, dicen, no, no, estamos en la ley, estamos en la gracia. Pero resulta que la gracia es la hiperley. ¿O no? Porque el Señor dijo, oísteis que fue dicho en la ley, no matarás. Mas yo os digo, no solamente no matarás sino que no desearás en tu corazón hacerle daño a tu hermano ni hablarás mal de él porque si lo haces uy uy uy dijo el Señor Ya ahí están los siete primeros capítulos del Evangelio según San Mateo para que vean que no estoy inventando cosas sino que es lo que dice por lo tanto el Señor dijo yo no vine a abolir la ley sino que vine a cumplirla dijo y no solo a cumplirla sino a poner la vara más alta Esto no significa que eso tiene que afectar nuestra libertad, muy por el contrario hermano, muy por el contrario, porque en la ley dice todos los que eran del pueblo de Dios estaban atados, estaban esclavos, pero dice Cristo vino ¿verdad? y nos libertó, nos dio libertad, ahora somos libres en Cristo. Pero tenemos que entender lo que es la libertad en Cristo y tenemos que entender que nuestra libertad en Cristo termina donde empieza la libertad del que tengo al lado, del que tengo adelante, del que tengo atrás y del que tengo al otro lado. Ahí termina mi libertad. ¿O no, hermanos míos? Claro, porque hay algunos que piensan que en esta libertad que Cristo nos ha dado pueden hacer lo que les dé gusto y gana, ¿verdad?, Siempre que estén totalmente convencidos de que no es pecado. Pero no es así, hermano. No hemos dejado de ser seres humanos. Existen ciertas normas mínimas de convivencia. Llamemos la educación. Por ejemplo, yo no puedo pararme delante de un hermano o de una hermana y decirle feo o fea. ¿Y por qué me dice eso, hermano? Bueno, porque soy libre, pues, y es la verdad. ¿Por qué queréis que te diga? ¿Estará bien eso? No, pues. Es una expresión de libertad, pero malentendida, pues, hermano. Malentendida, estoy exagerando, ¿ya? Estoy exagerando. Con esto yo no quiero decir, hermanos, que tenemos que ponernos tontos graves y que tenemos que perder la libertad que Dios nos ha dado. Nosotros como iglesia tenemos un sello. Y ese sello es la libertad en Cristo. Somos libres en Cristo para alabar, para expresar, para reírnos, para echar la talla de repente. Somos libres realmente y eso no tenemos que perderlo nunca. Pero sí creo, sí creo que hay ciertas cosas en las que tenemos que poner atención y tenemos que poner ojo. Insisto, sobre todo en estas cosas que son de educación mínima. Yo no puedo mandar a freír monos a un hermano o a una hermana así como así pues, o, o dejarlo hablando solo o dejarla hablando solo eso es mala educación hermano aquí ya es la que aquí ni siquiera estoy hablando de la Biblia respecto de eso es mala educación nomás es mala educación si alguien viene con las manos ocupadas a abrirle la puerta o no dejarlo pasar Ah, que estos hermanos que hinchan no dejan ni conversar siquiera Y yo estoy atravesado en el pasillo Eso se ve en otras iglesias Aquí no se ve nunca hermano Nunca se ve ¿Verdad? Entonces como digo Hay ciertos comportamientos hermanos míos Que nosotros tenemos que cuidar Y dicho con harto amor así Con harto amor ¿por Porque realmente Dios quiere que su iglesia Sea gloriosa Dios quiere que su iglesia sea espectacular hermano Dios quiere que su iglesia cuando alguien de afuera venga y entre quede pero así con la boca abierta diga oh esta gente realmente es diferente no que diga esta gente a veces es diferente pero a veces es igual que el resto no me acuerdo a quién le comentaba yo en esas clases precisamente de día miércoles estaba la Marinoel, estaba la Verónica se me fue tu apellido Berito Laredo, mira tenía unas botas Laredo yo espectaculares cuando era Lolo pero la usaba afuera de los blue jeans entonces eh, y estaba Pedrito Pedrito Herrera era el, el otro de, de mis alumnos arriba y yo les comentaba es realmente increíble cómo está la sociedad hoy día hermano es realmente increíble es cosa de viajar en metro yo viajaba en metro Dejaba porque ya no viajo un metro, ya, gracias a Dios. Eh, y es, pero realmente impresionante ver la indiferencia, ver la falta de solidaridad, ver la indolencia. Yo era de los pesados que cuando subía una viejita con una muleta de, esta, de estos bastones apoyándose, pegaba el grito: por favor, ¿quién le puede dar el asiento a la dama? Porque todos, o con, el, con, los fonos, con los fonos puestos, y con el teléfono o lo que fuera, y a nadie se le daba pero absolutamente nada. Señoras con guagua, viejitos que apenas podían levantar las patitas, nada les daba exactamente lo mismo. Ahora yo, lo siento, yo no soporto eso, por eso que tenía que ponerme a gritar nomás pues. Entonces, hermanos míos, nosotros como cristianos estamos llamados a ser luz del mundo, sal de la tierra, y estamos también llamados a hacer de este mundo un lugar un poquito mejor para vivir. No vamos a cambiar el mundo, hermano, no lo vamos a cambiar, porque no vamos a lograr Que todas las personas se conviertan a Cristo. Pero si nosotros nos hemos convertido a Cristo, entonces Cristo debe verse en nuestras vidas. A más de alguien le he escuchado decir alguna vez, ¿qué habría hecho Cristo en esta situación? ¿Nosotros nos preguntamos eso? ¿Nos preguntamos qué habría hecho el Señor en mi lugar? Yo creo que varias cosas cambiarían si nos preguntáramos eso, hermanos míos. Voy a hacer, por favor, pónganse el casco. ¿Habría estado comiendo papitas fritas del Señor en la sinagoga mientras el rabino leía las Escrituras? No creo. Realmente no creo. ¿Para después dejar la bolsa tirada? Debajo de la banca en la sinagoga y mandarse a cambiar como si nada? Estoy exagerando hermano, estoy poniendo un solo detalle porque no quiero tampoco entrar en detalle porque la lista es demasiado larga nos tomaría toda la noche entonces como digo yo no me imagino al Señor en una cosa así eh, déjeme decirle una cosa estamos viviendo en la gracia pero la gracia no es para abusar de ella que lo tengamos absolutamente claro